noticia de la tercerización y después vamos a preguntárselo ahora a Federico Royman si es así o no de eh, los festejos por el día del estudiante o el día de la primavera como se conoce eh, habitualmente. Lo que hice un poco de ruido es este, la cantidad de nombres en inglés de las actividades que se van a hacer en ese día. Vamos a preguntarle ahora a Federico Royman, el colo para los más conocidos, eh, si entendió cuáles son las actividades y si nos puede traducir Todo eso es lo que van a hacer eh, desde la municipalidad en conjunto con alguna empresa privada ese día del festejo del Día del Estudiante. Eh, Colo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por, por haberse llegado. Bueno, ¿eh, ¿hablás en qué? ¿Hablas en inglés? No, no, no, no, no, no, muy básico lo mío. Pero <risa> bueno, nada, son distintas formas de, eh, de expresar... Eh, publicitariamente y propagandísticamente un evento. Eh, bueno, justo eh, se, se, se envió un, un afiche donde estaba expresado en inglés, que, que bueno que es una de las formas que, que, que hemos elegido, pero también hay eh, rondando en las redes sociales eh, en inglés y de diferentes en castellano y de diferentes formatos. Eh, pero bueno, digamos, son diferentes formas y Bienvenido sea que se haya generado esta polémica porque todo suma al evento. ¿Qué van a hacer para el día de la primavera? ¿Qué tienen pensado desde la municipalidad y cómo lo van a organizar? Bueno, en primer lugar, quiero decir que es un evento que, como el día de la niñez, el día de la primavera y otros días especiales, organiza la municipalidad de Santa Rosa, por supuesto. En este caso, hemos, que muchas veces sucede también, algunos comercios aportan... Eh, algún regalo, eh, algunas remeras, unas gorras o, o algo, así que en este caso eh, hemos conseguido tres auspiciantes, dos son organizadores de eventos, uno es una empresa de viajes, sí, sí. y eh, bueno, mm, les hemos eh, tratado de, de, de que cada uno aporte lo que podía, sí, sí. Eh, algunos aportaron el sonido, o, las luces, eh, los shows, animador... Eh, remeras, eh, unos polvos de colores, eso es una de, la, de las cuestiones. Eh, cuando habla de, de, de, de la fiesta eh, de los colores es eso, es eh, un polvo que se utiliza hoy eh, en fiestas de adolescentes y de jóvenes, eh, son polvos de colores que, que bueno hacen la fiesta un poco más eh, entretenida, divertida y, y colorida, por supuesto. Bueno, desde la municipalidad este, están organizando con en conjunto con estas empresas pero también queremos saber este, cuánto va a invertir la municipalidad y quién va a pagar toda esta fiesta. Claro, eh, la municipalidad va a invertir en, en las cosas que, bueno, que no, no hemos podido eh, conseguir, digamos, sí. eh, a través de, de, de la sponsorización así que eh, con respecto a baños químicos, eh, el armado de, del escenario... Eh, La, la cuestión de la, del control y la prevención eh, de, de, del alcohol, eh, lo vamos a hacer desde la, se va a hacer desde la nocturnidad del municipio, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de, de la provincia, eh, va a haber eh, los dos accesos, a la una control de, de, de, de la gente de tránsito también, en colaboración con, con la policía, eh, y bueno, también va a estar colaborando Estrella Amarilla, la Fundación Estrella Amarilla, sí, sí. que, que aporta un show que para los chicos es bastante eh, conocido, importante, que es Carrica, un chico de Bahía Blanca, que ha ganado un concurso eh, de rap, eh, un concurso de canto a nivel nacional. Sí, sí. Eh, y bueno, va, va a ser uno de los, de los shows importantes que va a haber eh, en, en esa tarde. Que, según el pronóstico da buen clima, así que bueno, esperemos. Bien. ¿Cómo se llegó al convenio, al vínculo con esta empresa que es la que va a organizar todo esto? Mirá, eh, la, la empresa, digamos, auspicia la empresa, la organiza la municipalidad. Eh, y bueno, la empresa iba a hacer un evento ese mismo día en Santa Rosa. Uh -huh. eh, y bueno, llegado a mis oídos, hemos hecho ahí una, una reunión. Eh, donde les he propuesto eh, que se sumen al evento del municipio en eh, el Parque Recreativo Don Tomás. Así que bueno, eh, hemos llegado a ese, a ese acuerdo y, y después se sumaron dos actores más, que son dos organizadores de eventos, que también colaboran y, y bueno, entre todos... Eh, en colaboración y, y con la organización y supervisión de la municipalidad se va a llevar a cabo este evento que esperemos que sea masivo y, y que sea lindo, divertido donde los adolescentes, los estudiantes eh, y los jóvenes puedan, puedan disfrutarlo ¿La municipalidad sola no podía hacer todo esto? Mirá, la municipalidad sola eh, lo podría haber hecho de otro calibre y de otra magnitud eh, pero bueno, digamos No hay que tenerle miedo a que colaboren. Digamos, yo... Ayer justo me preguntaban en otra nota si, si, qué hubiera pasado si otros querían... Y bueno, si otros querían colaborar, hubieran podido hacerlo. Digamos, eh, es más, eh, para futuros eventos, ojalá que, que muchos más eh, comercios eh, y empresarios se puedan acercar y, y puedan colaborar. Si les sirve, digamos, eh, porque esto también es así, que tiene que servir publicitariamente, eh, para mostrarte, así que, bueno, eh, siempre son bienvenidas las, las manos. Eh, eh, ¿Cuántos son los números? No me lo dijiste, pero más o menos cuántos se puede gastar o invertir, según como lo vea cada uno, en una fiesta como esta. Eh, y hoy la municipalidad va a terminar gastando, no sé, hoy la municipalidad entre 15 y 20 mil pesos, Sí, si no hubiéramos tenido el apoyo de estas empresas, tal vez hubiéramos eh, tenido que realizar una inversión de, de más de mil pesos. Eh, así que, bueno, eh, y, y digamos, la municipalidad hoy eh, tiene enfocado los recursos en otras cuestiones, por supuesto que hay para, para, para todas las áreas, pero eh, hay prioridades, que todos las sabemos, eh, y bueno, por eso tratamos de... Eh, bueno, de pedir colaboración o mucho, muchas veces nos, eh, nos ofrecen colaboración, entonces estamos muy agradecidos y, y bueno eh, lo mismo que, que hemos hecho hace poco eh, el disfrutar Santa Rosa en bici que, que bueno también hemos tenido la colaboración de comercio, nos han donado eh, bicicletas y, y bueno, la verdad que estamos muy, muy agradecidos y bueno Todo, todos colaboran, y quien quiere colaborar las puertas están abiertas Así que... bueno, contanos el día y más o menos el horario que va a ser, hasta, desde qué hora hasta qué hora Exacto, desde las, 13, desde las 12 horas desde el mediodía, eh, convocamos digamos oficialmente, desde las 12 hasta las 20 horas pero bueno, seguramente eh, los chicos irán acercando eh, desde la mañana quien no se hace un asadito eh, irán con sanduchitos, con, eh, con algo previsto para un picnic eh, con el mate, y, y bueno, eh, dispuestos a vivir una, una linda tarde festejando el Día del, del Estudiante y de la Primavera. Dice que dos palabras clave mate y ping, justo las palabras que no están en ese afiche todo en inglés. ¿Va a haber no, algún curso vamos, básico de inglés? No. No. Vamos a tener también posiblemente un curso básico, pero van a, ver, van a ver desde acá hasta el viernes, vamos a ir sacando diferentes eh, afiches con distintas publicidades, que ya lo venimos haciendo... Así que en diferentes formatos y en diferentes idiomas. Así que, bueno, eh, bueno muchas gracias por, por la nota y, y están convocados también, invitados a participar del evento. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, Sebastián, a Federico, el Colo Royman contando algunos detalles de esta organización y auspicio de la fiesta del estudiante o fiesta de la primavera, eh, con algún curso básico de inglés como para poder entender este, todas las actividades, pero lo importante es que va a haber picnic, va a haber mate, va a haber asado, que eso sí lo entendemos. Muy bien, muchas gracias Mauro, volvemos en un ratito por ahí. Hasta luego. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos a Mauro Monteiro, cronista de Exteriores, en esta mañana carmesera, eh, conversando acerca de este tema que eh, llamó la atención, ¿no? Realmente eh, esto de eh, tercerizar por parte de la municipalidad lo que tiene que ver con un evento eh, tradicional, si se quiere, ¿no? Como es el Día de la, de la Primavera. Eh, obviamente la municipalidad tiene la posibilidad de organizar por sí misma este, este evento, pero bueno, ha decidido, decidido eh, incorporar digamos, algunas empresas. A mí me llama la atención... Eh, sinceramente, esta nueva eh, postura que está tomando en este sentido la Municipalidad de Santa Rosa, ¿no? Por un lado, esto de incorporar empresas a la organización de un evento como la fiesta de la primavera. Y si nos vamos una semana atrás, una capacitación docente que termina dando clarín. No digo, es toda una forma de eh, ver eh, cómo se, se manejan las cosas. Eh, por acá van llegando algunos mensajes. En la mañana de Kermés se pueden eh, comunicar con nosotros en el 02954 15 33 eh, Bien inclusivo, parece el festejo primaveral, no apto para muchachines de la periferia de terror. Eh, queda claro que la iluminación se la donará. Eh, estos tienen pocas luces. ¿eh? Un mensaje que va llegando por acá en la mañana de Carmen. Hay cosas que no quedan claras, ¿eh? es un, es un